Marcelo Pedontada. Marcelo, Pali Cucharini, te saluda. Buen día. ¿Cómo estás, Pali? Un gusto. Bien. Marcelo, el lunes se reunieron con los gremios de la mesa intersindical. Bah, te reuniste. Eh, ¿El motivo? Varios. El motivo es eh, dialogar, el motivo es eh, estar cerca para que aquellas situaciones que se pueden arreglar... Eh, con el diálogo, con, la, con, con el encuentro, con entender la necesidad del otro, eh, se haga y no dejar, porque esto muchas veces situaciones que si vos las agarrás a tiempo las solucionás, cuando en el tiempo transcurren se pueden convertir en conflictos que, que no tienen sentidos. Eh, siempre es así. Esta vez, eh, bueno, agradezco a los dirigentes sindicales por sus palabras, por. por, por, por invocarme como un autor importante en la construcción del diálogo con nuestros eh, trabajadores, pero es permanente, yo el diálogo lo tengo o, o con la intersindical o individualmente con cada gremio, pero es permanente. Y bueno, vuelvo a repetir, había algunos temas, como por ejemplo algunas paritarias sectoriales que están eh, paradas en la formalidad, entonces para ver cómo la podíamos destrabar y avanzar, eh, situaciones que no son, eh, que no entran en las paritarias, pero son situaciones que se presentan y que quiero ver. Y esa fue la cuestión. Con respecto a, a la cuestión salarial, había alguna duda. Eh, le transmitimos que, que todavía no estaba eh, el último mes, o sea, la inflación del mes de junio, con lo cual no se había activado la cláusula gatillo y eso ahí eh, tenían alguna duda. Y nos permite seguir construyendo, digamos, una relación que que ha sido muy fructífera, pero tanto para el Estado provincial como para los trabajadores. Claro. Eh, Marcelo, para recordar, eh, con el tema salarial, eh, ¿se firmó un acuerdo por seis meses? Eh... Se firmó para el primer semestre, mm. eh, que este acuerdo terminaría de concretarse después del 15 de julio, que es cuando tenemos la marca de inflación de junio, y ahí tenemos que ver si, si hay que ajustar o no, en base al compromiso firmado. Eh, cuando uno mira los números al día de hoy, uno sabe que ya va a tener que, que hacer efectiva esta cláusula de ajuste, pero bueno, está en pleno cumplimiento, y el compromiso es para después de la segunda quincena de agosto, volvernos a juntar para empezar a desandar la discusión de la segunda parte del año. claro eh, ¿La idea es, del gobierno es hacer un acuerdo parecido al que se hizo en el primer semestre? No, no, la idea del gobierno es que los trabajadores no pierdan. Esa es la historia, También es cierto que hay que entender que las cuestiones económicas y financieras del país también afectan al Estado provincial, mm. eh, pero bueno, hoy hay algo que se resalta en la gestión del de gobernador Carlos Berna, es que el trabajador estatal no ha sido prenda de ajuste para otras cuestiones y bueno, seguiremos viendo, pero hay que ver que hoy la recaudación está por abajo de la inflación, que hoy la situación... Eh, eh, no es holgada para nadie ni tampoco para el, el erario provincial pero me parece que eh, en la buena relación, en el entendimiento mutuo y en la necesidad de cobertura que tenemos las partes de, a, a lo solucionado a lo peticionado y también a lo que uno puede ofrecer, eh, creo que no va a haber problema y vamos a terminar un un año en paz social. Claro. Eh, uno de los reclamos que tenían los ex monotributistas de, que, que están pasando a planta eh, permanente a partir de la 2870 eh, era la estabilidad. Eh, y esto se ha acordado con bueno, un proyecto de ley. Bueno, vos te recordarás el conflicto que hubo en Adicciones, terminó con un, un acuerdo, con mm. donde este acuerdo tuvo algún ruido y no se pudo hacer efectivo porque precisamente llegábamos a un, a un tiempo donde quienes pasaban al régimen de la 643 perdían la estabilidad. Mm. El gobernador entendió que eso es injusto porque un trabajador no puede estar 15 años de su vida laboral a prueba que con un régimen que con otro régimen, y esto ha sido subsanado con una ley con lo cual ese convenio ya está para hacerlo efectivo, en los próximos días enviaré la carta, la nota a ATE para que empecemos a, a cumplimentarlo, y bueno, era un si vos querés un error de quien te habla en la subsecretaría, al no tener en cuenta este detalle, pero que lo solucionamos mandando a la ley, el entendimiento de todos los diputados para, para facilitar una herramienta que destraba una situación importante, y eso también muestra que el gobernador tiene la sensibilidad cuando algo no funciona de acomodarlo, de arreglarlo y de crear también los consensos políticos para que se conviertan en ley. Claro. Eh, Marcelo, a nivel nacional, el gobierno de Mauricio Macri viene meneando desde, desde que asumió eh, la posibilidad de hacer una reforma laboral. Eh, los gremios, bueno, por supuesto, la mayoría lo rechaza. A ver, eh, sacemos algunos... la palabra reforma laboral. Lo que quiere hacer Macri es generar una mano de obra barata eh, para ayudar a sus amigos, los empresarios eh, y multinacionales que quiere traer al país. Esto es así. Eso no es una reforma laboral. Me parece que estoy de acuerdo con lo que plantean algunos dirigentes sindicales en la provincia de La Pampa, que hay que ayornar algunas figuras del derecho laboral que realmente se han convertido en un búmero para, para la estabilidad laboral y para la estabilidad de las empresas. Pero hoy, como lo quieren presentar, es lisa un atropello y una disminución de los derechos de los trabajadores en función de los intereses económicos que ellos representan. Entonces pongamos las cosas en su lugar si logran la mayoría, eso se va a venir. Hoy, lo que el ciudadano tiene que empezar a pensar cuando piensa en su voto, no en el odio eh, masticado y aumentado por los multimedia nacionales, sino entender que quienes están en la franja de edad entre los 25 y los, y los 40 años van a tener que trabajar hasta los 80 para poderse jubilar, quienes hoy tienen derechos jubilatorios se los van a achicar y quienes hoy gozan de derechos laborales se los van a quitar. Esta es la realidad de lo que se viene en función de eso, empecemos a hablar las cosas como son. El Ma Mauricio Macri quiere cumplir con su palabra, con el famoso círculo rojo que es que no lo banca en detrimento de toda la población argentina. Claro, y eso de bajar el costo laboral lo hicieron con la devaluación ya. Eh, Totalmente. Sí. Hoy hoy el costo laboral está casi 20, 25 puntos por debajo de los indicadores de la inflación y eso no, no se discute. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, me parece que Hay que empezar a tener un debate serio, un debate oportuno, porque lo que se viene en la elección de la, en la República Argentina no es una elección de candidatos, sino una elección de, de modelo. Claro. Eh, está clarito, Marcelo. Eh, no sé si querés completar con algo, sino gracias. No, no, agradecerte, bueno. eh, poder comunicarte, y bueno, resaltar y agradecer a los dirigentes sindicales uh -huh. que generan este tipo de, de encuentros, porque yo fui invitado a participar, fui a un gremio, me siento muy cómodo, Y hemos seguido avanzando en esta construcción. Bueno. Gracias, Marcelo. Un abrazo, Pali. La palabra del subsecretario de Trabajo, Marcelo Pedonta, pasó por Radio Kermeso, 9 y 5 minutos.